Y cerramos esta edición de Mixtura, le vamos dando nuestros contactos que son programamixtura.com, programamixtura.yahoo.es Estamos en Twitter a través de arroba pmixtura, estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú, tenemos una página Programa Mixtura Oficial Es fácil contactarse con nosotros, vayan dejando su material, me voy despidiendo con una canción en vivo, esto es No te va a gustar desde el Uruguay Y un tema que particularmente me gusta mucho a mí esto es Ángel con Campera